Además, en la página de Instagram puedes visualizar los grupos y solistas que han pasado por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Jueves 11 de abril en directo, sábado 13, domingo 14 de abril en redifusión. De 20 a 21 horas, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy con entrevista, hoy con visita de la formación Bastardix que recientemente han publicado lo que es su primer trabajo de estudio titulado Herederos de Nadie, en el cual te puedes encontrar 13 temas bajo el sello Gordiscos. Estará por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, tres de los componentes de la banda Aside, Ander y Rubo. Y además de hablar y disfrutar de la música de Bastardix, escucharemos entre otros a Willis Truman, novedad esta semana, con nuevo álbum en directo. Y también, como no, a Maider Zabalegui. Todo esto durante estos eh, próximos 60 minutos. Todo esto durante esta próxima hora en esta nueva edición de Euskal Musical. Y comenzamos con novedad, comenzamos con Willis Drummond, ya que han publicado recientemente su séptimo disco, un concierto en directo grabado el 13 de octubre del 2018 en Incha Urrondo Cae de Donostia. Willis Drummond Live, que celebra el primer año como trío de una de las bandas más activas y reconocidas de la escena vasca, recoge en directo algunos de los temas más destacados de sus cinco álbumes, una experiencia que intenta reflejar el amor entre Willis Drummond y su público. CD y DVD se presenta en formato de pack en una sola caja pensada por el artista Irundarra Ramón Sabalegi y que recoge en un precioso diseño, todo su arte y el del fotógrafo John Irandegui. La banda de Bayona lleva una intensa trayectoria que arrancó en 2005 y que ya nos ha dejado 7 álbumes cientos de conciertos y presentaciones en festivales como el Askena Rock Festival, Big Festival, Sonora a Torch Rock o Monkey Work junto a Placebo, Mars Volta, Black Sabbath y un montón de grupos más. También han tenido la suerte de realizar una gira en Francia junto a la banda de Rock de Detroit. Además, de otra sin solitario por Francia, el Estado español, Alemania y Bélgica. La gira de presentación de Tabula Rasa en 2016 pasó por Japón en febrero del 2018. Nuevo álbum, álbum en directo grabado el 13 de octubre del 2018 en Inchaurrondo Kaedo Donosti, álbum titulado Willis Drummond Live y del que extraemos los temas Joani Cústera y Anai con Willis Drummond. Comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música. Cara cobario d'untzaterra, aña tira durea la sua, aña dire ro pensa, chare calci semata sayona, urei puro a tutti di tu tu, udoare me ste puntane, devai udoare me ste Hiten ba daktatik gut ahí estaban dos de los temas incluidos en ese álbum en directo, en ese séptimo trabajo, un concierto en directo grabado el 13 de octubre del 2018 Ninja Rondo Cae de Donosti, de manos de esta banda de Willis Drummond, ahí estaban los temas, Joanny Cústera y Anay y ahora nos vamos con Maider Zabalegui quien formara parte del exitoso dúo de pop uh, folk a la Iseta a finales del siglo pasado, apunta que la vida es un tránsito, un viaje maravilloso aunque también un poco cruel en su segundo disco Videán, en el que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 que grabó en los estudios Lesotí, cercano a su pueblo natal, con Gorka Urra, como encargado de la grabación y producción. Maider Zabalegui, que se refuerza en este disco, como artista, con su nombre y apellido, se ha rodeado de un buen grupo de muy buenos músicos y también con las colaboraciones de Xavi Solano, Beignat y Paraguirre, Joseba Loinaz, Íñigo Asensio Peyo Gorrocha entre otros segundo trabajo para Maider Maider Zabalegui el álbum Videan y del texto traemos los temas agurra y a Koch Raya Cocho en dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Maider Zabalegui, que regresa al panorama musical después de haber editado en 2017 su álbum Suey ahora regresa con este segundo álbum titulado Videan, y seguimos con mujeres de Maider Zabalegui, nos vamos con Nathalie, ya que Garena es el primer disco del grupo Nathalie un grupo que lidera, y al que da nombre Nathalie Isaguirre, una joven de Usurbil, que tras pasarse dos años en Estados Unidos estudiando inglés y escritura creativa, se dio cuenta de que lo suyo era esto, componer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 Vendekuichua e Iseberg Nathalie por su parte ya tenía una experiencia Cantando en verbenas A partir de ahí se fueron uniendo otras personas Y en septiembre pasado Llegó el momento de grabar En los estudios eh, Garate Con el eh, gran Kaki Arcarazo Este es su primer trabajo En eh, la formación natalie El álbum Garena y del texto extraemos los temas Garena, tema que da título lo que es El nuevo trabajo, este primer trabajo de estudio Y el tema Iparro Rachig Gave Música de Nathalie, Nathalie Saguirre y su banda, esta joven de Usurbil, que tras pasar dos años en Estados Unidos, acaba de publicar lo que es su primer trabajo, Garena, y estaban sonando los temas Garena, tema que da atitud a este álbum y el tema Iparro Rachid Gave. Y ahora nos vamos a quedar nada más y nada menos que con ellos, con Bastardix que vienen con lo que es su primer trabajo de estudio, titulado más concretamente Herederos de Nadie. Ya tenemos por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, a tres de los componentes, a site a Ander y a Rubo, que nos van a hablar de la trayectoria musical de la banda y, por supuesto, de este primer trabajo y, cómo no, del concierto-presentación el 17 de abril en la Sala Central de Iruña.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 Es uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el primer trabajo discográfico de la formación Bastardix. 13 temas te puedes encontrar en este disco bajo el título de Herederos de Nadie. Para hablar de este disco, de los conciertos, de cómo surge la banda, tenemos en los estudios de Berriozar y gracia en el programa de Euskal Música, tres de los componentes, Astait, Ander y Rubo. Arrachal de uno a los tres. Bye. Bye. Eh, vamos a comenzar, si os parece, la entrevista hablando un poquito de los inicios de Bastardix, porque habéis sacado disco en 2019, pero ya lleváis unos años. Eh, sí, llevamos, el, la banda se creó en 2016, eh, y a raíz de un poco de que Nagor estuvo eh, currando en Irlanda, y ahí empezó un poco esta temilla, ¿no? Pues que os expliqué él. que sí, básicamente estuve trabajando, conocí un poco la música más irlandesa, más folclórica, y aunque ya había aquí en aquel entonces en Navarra pues grupos de ese estilo, pues la verdad es que me parecía que había hueco para otro más o para que intentásemos, ¿no?, darle un girillo a ese tema. Mm -hmm. Eh, con este primer trabajo os dais a conocer como dix pero anteriormente ¿algún integrante de la banda ha estado en otros proyectos, otras formaciones? Sí, o sea, bueno, todos. los tres hemos estado... Sí. <risa> los tres y toda la banda, ¿no? Prácticamente. <risa> y estuve en la banda de aquí de Berriazar, sí. que se llamaba Baserritas, que tocábamos mm -hmm. ska rock, pero la banda fue, bueno, entre dos cosas y otras, otras, se fueron a estudiar fuera, eh, otros tenían otros proyectos y, pues, al final la banda se disolvió y justo me me llamó Nagore, que me contactó en la Rubi Gaupasa... Y, y a raíz de ahí fue Pues fichando a los demás componentes de, Del grupo un poco Sí, pues yo también un poco del palo Y también venir de tantos Y otros grupos Y, y, a, y caer aquí por Al final por conocidos y, y porque eso Porque uno conoce al otro y tal Pues te dicen y te mola la idea Te animas y pa'lante Y, pa y nada, yo también venía, bueno Yo tenía un grupo llamado Legues Campo Que ya estaba... <risa> En Descadencia, si escuchan eso mis antiguos <risa> compañeros... <risa> como nosotros, <risa> vaya. <risa> no creo que le siente muy mal. No, y entonces pues tenía ganas de formar un nuevo grupo. A raíz de que el otro se estaba acabando, pues bueno. Y hacer algo distinto, ideas nuevas... Y la verdad es que tuve la suerte de encontrar a estas personas. La formación Bastardix, eh, como habéis comentado, comienza en 2016. Igual es un poco pronto, pero ¿cómo ha ido evolucionando la banda durante estos eh, tres años? Del 2016 hasta el 2019... Pues básicamente, al principio, la excusa era tocar versiones del grupo. Bueno, o sea, el grupo hacía versiones de, pues eso, Dropic Murphys y todo este rollo. Sí, para conocemos también un poco nosotros personalmente como, como músicos. Porque también así. a muchos nos pillaba muy de sorpresa este estilo. Claro. Y poco a poco, la idea general del grupo era componer y hacer algo propio, ¿no? Entonces poco a poco se fueron haciendo canciones, montando. Ander traía melodías y... Y acordes y tal, y a raíz de eso se iban montando las cosicas. Uh -huh. Y nos venimos arriba y dijimos, eh, pues 13 temas, qué hostias. <risa> y... y, y... Y ha salido esto. Pero a todo ha sido muy progresivo y... Sí, muy poco a poco y con mucha poco paciencia. Poco a poco, con calma, paciencia y sí, si no las cosas no hacen bien. De hecho, al principio igual, también poniéndonos en el estilo, ¿no? Que al final al principio lo que decías, ninguno estábamos metidos muy en estilo. Claro, no... Escuchando, tocando versiones de otra gente para poco a poco ir entendiendo un poquillo claro, cómo hacían... Eso es. Nos fuimos metidos nos, poco a poco. En a el a todos nos pillaba mm. muy de sorpresa tener que tocar con una flota y <ríe> todas esas cosas. Y un violín y un baño que son <ríe> instrumentos con los que nunca habíamos tratado y... Mm. Por eso os quería decir, una banda de folk rock con instrumentos folclóricos. Eh, ¿Cómo surge la idea de realizar este estilo de música? ¿Y qué instrumentos nos podemos encontrar en la banda? En Bastardix. Pues básicamente eh, viene un poco con lo del tema de Irlanda, ¿no? Al final, uh -huh. ver ahí los grupillos que había, hay también conocer, pues un poco más macarras, grupos rollos Droppy Murphy, los de Real Mackenzie, que no son irlandeses realmente, que son irlandeses, pero bueno. O canadienses sí, tiene eh, orígenes las ¿no? cosas uh -huh. y entonces claro pues intentar decir joder, pues aquí mismo en navarra no hay mucho de ese estilo y ya que hay 20.000 grupos rockeros 20.000 grupos de escala de reggae y esto pues hoy vamos a hacer algo un poquito distindo distinto y sí. sí, más por también por o sea ya no solamente por intentar innovar sino por curiosidad propia o sea. y qué tal creéis que ha salido este proyecto Pues estamos contentos, la verdad. porque De momento está teniendo muy buena acogida, sí, sí. Para, no, para que no nos conozca nadie, la verdad que estamos muy contentos. Y la gente que ha escuchado el disco le está molando un huevo, nos lo están haciendo saber, uh -huh. incluso por redes sociales nos están compartiendo muchas cosas de las que publicamos nosotros, el tema del disco y todas estas cosas. Y la verdad que bastante buena crítica y muy contentos uh -huh. sobre Hablando ya del disco, vamos a hablar un poquito del proceso de grabación de Herederos de Nadie, primer trabajo de Bastardix. Mm. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde se grabó? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio? Uf, pues... Uh. Tiempo bastante. demasiado Y paciencia que tuvo con nosotros el técnico también. No, ¿no? A... Nos grabó Julen Urzaiz, que es un chico... Bueno, la verdad que su estudio no tiene ni redes sociales, ni página web, no, no tiene nada, pero bueno, trabajo no le falta. Y al final, como es también conocido, algo también había hecho con Legues Campo y, bueno, y multitud de grupos que conocemos que son colegas y tal, pues nos decantamos por él y la verdad que súper contentos porque es un tío, vamos, de 10, se aporta con nosotros como pff, paciencia. una paciencia <risa> infinita. Increíble. Porque al final, pues imagínate, siendo nueve, pues para grabar, eso es... Un... Además es un estilo que también desconocía el, el tío y... Buah, y, y le, le en... llamaba la atención también grabarlo y eso. Súper involucrado y... Y en cuanto a tiempo, pues da un poco vergüenza, pero <risa> prácticamente dos meses y medio nos ha llevado. Uh -huh. Sí, también hemos cambiado cosas también en el estudio que no habíamos claro. cambiado anteriormente, que luego lo oyes ahí y dices, hostia, esto no me suena así bien, vamos a hacer esto otro. Y al final salía uh, mejor eso, como... Eso dentro de la grabación, porque sí. claro, antes de todo ese proceso ha habido tras tanta sí, sí, horas ahí... Tuvimos que hacer una maqueta nosotros mismos, uh -huh. que la grabó a Stite. Y ahí cambiamos un de cosas también, quitamos muchas cosas de las que no hemos metido en el disco, cambiamos puh, multitud de, sí, de sí, historias. Sabe, y... Lo que era la canción... La idea la idea de origen de la canción a lo que ha terminado siendo es oh, algo muy uf, distinto ahora. Ha de... pasado, vamos. Sí, sí. Eso ha sido en los 13 temas o en algún tema en concreto. En prácticamente en en todos. En prácticamente todos, sí que hay alguno que ha venido más hecho ya de fábrica. Sí, eh, hay un par <risa> de versiones, hay un par de versiones que esas esas canciones nos costó menos hacerlas porque bueno, la estructura ya estaba hecha, lo único que le metíamos es nuestro estilo. Pero todas las demás, fue, hay alguna que nos ha dado bastante guerra, además. Hay una que desde el primer día que la compusimos hasta que hemos llegado al estudio no hemos parado de cambiar cosas. Y mm. sí, sí. Pero bueno, es divertido. Mm. Sí, sí. Eh, vamos a hablar un poquito de las colaboraciones. ¿Tenéis alguna colaboración en estos 13 temas o en lo que no. se refiere a maquetación, fotos? No, ninguna. ninguna o sea, lo que es tema de las canciones, de que haya venido alguien a cantar o a grabar algún instrumento, nada, cero. Sí que nos ha venido a ayudar a, al estudio, la hermana de, de Nagore, que sabe del tema de pues de, de inglés, de inglés rollos, eh, acentos escoceses, islandeses uh -huh. para la canción de Finegas, güey, que tenemos que es una versión escocesa que nos que nos gustaba mucho y que la quisimos meter. Mm, pero nos estuvo ayudando. Luego por verdad. el tema de colaboraciones hemos, bueno, de hecho ya lo, lo hablamos en su día, pero la verdad que optamos por que no, porque al final es algo personal Eso y Y no creíamos que debería participar ninguna otra persona. Uh -huh. Básicamente uh -huh. esa es la realidad. Creo que quiere decir que sea ni bueno ni malo. Es una decisión. <ríe> no, joder. Luego también de cara al directo, muchas veces eh, a mí me da pena cuando igual algún grupo grabado con una persona así igual un poco más famosa que en la canción, joder, es, es muy agradable escucharle, pero luego al directo y no canta él. Claro. Entonces, sientes esa falta, entonces claro. nosotros decimos, no queremos decepcionar a nadie, que vean lo que hay, que solo esto y ya está. No se si no. hemos basado más más que nada eso en el directo de que si va a cantar alguien, luego en el, en el directo no va a estar, pues como que un poco ahí Hablan prácticamente, si no voy mal encaminado, de crítica social. Uh -huh, eh, contarnos un poquito esas letras de las 13 canciones del disco. Pues sí, sobre todo es reivindicar cosas que nos molestan, pero bueno, eh, igual sí que es un 80% del disco, de las letras del disco, pero sí que el... El 20% restante es, es más jocoso, más vacilón, entonces claro, hay que jugar un poco también con También hay alguna canción divertida, como por ejemplo la de esta noche, que es una canción rollo de fiesta, que no es tanta que no es la crítica social que solemos hacer en, en prácticamente ca casi todo el disco. Luego la de la pata irlandesa, que es una canción que la compuso Nagore, que a raíz de esa canción empezó todo este proyecto y son canciones más divertidas, más de fiesta, más de más alegres, que no bueno, no todo va a ser aquí críticas y y todo es una puta mierda y, no sé qué, no, y luego también, o sea, eh, yo creo que en pocas canciones hacemos una crítica directa, normalmente siempre suele ser con la ironía, incluso sí. eh, exagerando y poniendo la, la situación eh, pues como limite. muy visible eh, no, pues por ejemplo, la del rey, ¿no? Pues no estamos criticándolo, pero dice, hosti, está feo eso. Y entonces la gente ya Empieza a pensar un poco a recapacitar sobre el tema O sea, básicamente nosotros no vamos a cambiar nada no vamos a revolucionar nada No somos aquí claro. unos, unos fermimobruza de la vida Pero si por lo menos la gente que nos escucha Pues oye, le da un poco al coco y otros contentos ya con eso uh -huh. Claro eh, Detrás de la salida de este disco Herederos de nadie Me imagino que ha habido mucho tiempo de ensayos, de trabajo encontrarnos eh, un poquito sus momentos horas. de ensayo Antes de, bueno, la entrada, digámoslo así A grabar el disco Pues para empezar, estamos acostumbrados A ensayar para tocar un directo con incluso con canciones propias y versiones, lo que pasa es que de repente nos pilló el tema «Hostia, hay que hacer un CD, sí. hay que empezar a hacer otro tipo de ensayos». Y en principio, sobre todo, ha sido, pues por lo que te decía antes, de que, pues, que empiezas a cambiar cosas, de que, joder, esto igual aquí no cuadra, esto tal, no sé qué, y ha sido, pues eso, muchísimas, muchísimas horas De ensayos, eso, de estar ahí con una estrofa dándole vueltas, pues una hora y media sí, sí. Y luego discusiones también, discusiones en plan, también. son nueve personas eh, Imagínate, <risa> hemos hecho una melodía A, ¿A tres les encanta, a dos y más ya tres les horroriza Y queda uno hay que tiene que decir todo Entonces encima, eso, pues traemos cosas nuevas, joder, y muchas veces Igual tú te has curado algo para mejorar la canción, pero por lo que mm. sea no cuaja Claro. Entonces, bueno, pues claro, tú has invertido tiempo y ha empezado poco a discusión. Pero bueno, por lo general, la vez es que hemos sabido encauzar un poco y dar nuestro brazo a to torcer en todos sí. los aspectos, entonces al final, poco a poco, ha ido tirando para adelante. Mm -hmm. Entonces, que en ese aspecto, yo creo que bastante contento porque habría que ver a otros nueve... Enseñando sí, sí, sí, sí. para adelante 11 un de una hora casi o estamos, sea. estamos bendecidos Solo para quedar cinco ya tienen problemas Imagínate, nosotros que somos 9 <ríe> Pues si os parece, antes de meternos a hablar de los conciertos Vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este primer trabajo bien. ¿Con cuál os gustaría que la gente escuchase? Bueno, eh, bueno yo paso creo paso que... Paso la patata caliente <ríe> o sea, bueno. Lo curioso es que muchas veces el tema que igual más nos gusta a nosotros Es el que menos el que éxito menos. tiene la gente O sea, <ríe> la gente le, le está triunfando muy esta noche que en lo musical y lo personal yo creo que es un tema de los más flojitos para nosotros lo más sencillito sí, pero, pero la pero... Peña está flipando ese, ese tema sí, Entonces... sí. y la patata irlandesa que es una letra absurda mira. pero que tiene su gracia ¿no? No, pues, mira, pon la patata irlandesa la patata tira. irlandesa la... Ver, que está está patata cocida <ríe> Borda de un avion Me voy de viaje a Irlanda Que me hace mucha ilusión Aterrizo en dos horas Sobre esta gran nación Penso son la cervecita Y me invade la emoción a visitar, campos, castillos, monumentos y a tumbar, sonrío cual idiota a la gente del lugar porque con ese pudo acento no hay quien no se entienda hablar, de pronto me entalame y me meto a un restaurante que habrá para comer patatas con carne, está bueno pero busco algo tefe con la des y a la hora de la cena pruebo suerte otra vez y vuelvo a ver. Daría, de menos, lanza ensalada La patata irlandesa la mesa. que en 4000 empresas de la patata irlandesa la mesa. Date la garganta, ten cuidado que se espesa. y truenos, vencían los tormentosos Me resguardo en los pas que gobiernan la región Joder, menudo atraco 6 eurazos el cañón of ¡Claric! ¡Claric! Preciosos lugares con algo en común Allá donde vayas hay patata en el menú. ¿Dónde quedaron los garbanzos, las crostas y las lentejas de tanta puta patata? Esto ya está hasta, las dejas. esto es un atentado contra mi paladar y como siga en este estado yo me voy a suicidar. Me vuelvo a dar. Que en el hay más patata. No cabense. Cacharía de veros la borraja, tanta patata en la Chuto y mayonesa, siempre la batata irlandesa Como siga comiendo techo la graba en la mesa Seguimos con la formación Bastardix, seguimos con Askaid, seguimos con Ander, seguimos con ruo en el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia. Eh, vamos a meternos, si os parece, a hablar de los directos. ¿Cómo van a ser los conciertos para presentar el disco? Aparte de incluir los 13 temas, ¿vais a incluir alguna otra versión? Sí, pues principalmente ahora estamos bastante enfocados en el del Central, que es la semana que viene. Que nos pilla incluso un poco grande, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, sí, pues los todos los temas del disco van a estar metidos y alguna versión. Alguna versión, sí, para hacer un ¿Alguna... poco de tiempo. Así, una hacer, cubrir, sepa... cubrir tiempo, versiones que también que igual son las que más nos transmiten también. Y la que más conoce también la peña. Bueno, no. Vamos a meter ahí unas versiones bastante ah. conocidillas y hay mucha gente que viene a un concierto y no se sabe todas tus canciones y jugarrse es alguna entonces siempre es agradable que igual ponerle oye, darle cuatro canciones que se conozca que sean más o menos típicas las tocados un poco a nuestro estilo y así tiene algo con lo que bailar o cantar por lo menos claro, pero... además son clásicas de las que se escuchan por aquí sí, o sea. pero así el concierto va a ser divertido como el solo o sea potente, con potencia el miércoles 17 de abril lo presentáis Eso en la es. sala central de Iluña, 17 de abril miércoles eh, para la gente que quiera veros en directo Eh, ¿Cómo va a ser ese concierto? Ya nos has explicado más o menos Pues eh, a las 9 Si no me equivoco mm -hmm. eh, Empezará un, bueno, lo, lo, Una banda de, una, una banda, banda de colegas que de... les hemos invitado Que son los, los Smog. Smog Que no tienen nada que ver con nosotros musicalmente Pero, pero son, nos da igual Son flipantes o Si sea, es sí, tocan son... Tocan ahí metal muy, no muy muy guapo. Y tocan ellos, tocarán... Hasta, bueno, no sé cuánto rato tocan ahora. No me acuerdo. ¿Tres cuartos de hora sí, o por ahí, algo sí. así? Y a las 10 empezaremos nosotros. Tenemos hora y media de, de show. Y sí, sí. Sobre todo será disfrutarlo mucho nosotros porque nos apetece además mucho que llevamos mucho tiempo sin tocar un concierto. <risa> y si la gente si transmitimos eso a la gente pues nos vamos más contentos que, que sí, la hostia. Sí, sí, ya sobre todo ya está todo muy planteado ya y esperemos que todo salga como está previsto. Uh -huh. ¿Y las entradas ya están a la venta, no? Están a la venta, sí. Sí, en la página web del Central. Uh -huh. Y son 5 euros, así que el que no va Es porque no quiere. Y si no en taquilla también, es que eso está pensando hasta el último momento, bueno, en taquilla hasta en el taquilla final también, también tiene por 7 euros. Que 7 euros es lo que se deja cualquier tipo en un cubata cuando va a lindar o... Yo mismo. A cualquier, garg cualquier garguito estos que les el garrafón. <risa> eh, aparte del concierto de la Sala Central, ¿tenéis fechas ya cerradas para presentar herederos de nadie? Sí, alguna por ahí hay. Vamos a tocar en el 18 de abril, digo de abril de, vale. de mayo en, en Zubiri. Luego tenemos el 22 de junio en Don Ivane, en fiestas uh -huh. de Don Ivane, creo que es a las 8 de la tarde. Pues eso, especifica en fiestas porque algunos se piensa que es en Don Ivane, en, allá en Iparralde. <risa> no, no, <risa> Don Ivane es San Juan, San Juan, en Hayes de San Juan. Uh -huh. Y luego tenemos el, en el Beer Fest, en julio, el 27. En San Fermín es el 12. En San Fermín es el 12, en principio. Y luego en Zaragoza también nos han sí, cerrado en, en octubre En, en, ni en octubre en, en, en. en la sala Credence Pero ese día no todavía está ahí está lejos, está y lejos, algo Está lejos ese día <ríe> ya, ya daremos la murga ya <ríe> Ya publicaremos alguna, algún cartel con todas las Ajá. fechas Igual alguna nos dejamos Pero yo creo que hemos dicho todas ahora hasta el momento ¿no? sí, bueno, bueno, que Hay alguna que está sin cerrar todavía que está hablada, O la central no. de, de la semana que viene Que esa allá... ya Sí, esa sí, ya hemos hablado Sí uh -huh. Y que vengan muchos más, claro. <risa> el que quiera llamarlo ya sabes sabe. Uh -huh. Eso es. Nosotros contentos. <risa> el disco lo habéis editado con el sello GOR. Eh, ¿Cómo surge el acercamiento para ello? Pues sobre todo por el tema de que de la distribución. O sea, uh -huh. queríamos un poco también buscar el, a alguien o, o un ente ¿no? <risa> <risa> que nos que pudiese llevarnos un poco el disco y comercializarlo. Uh -huh. y, y la verdad que GOR, como es Eh, lleva aquí toda la vida eh, nos parecía unos por ahí sí, sí que estuvimos eh, a contacto bueno <risa> contacto con alguna otra pero no llegó a, a nada y uh -huh. Gore en seguida se o sea, está super predispuesto a cogernos a nos total confianza total en eh... nosotros y super agradecidos sí, sí, su... muy, muy bien muy la verdad que a Pachi vamos le mandamos un abrazo desde aquí <risa> de nadie The Bastard Dicks ya está en la calle ¿de qué forma se puede conseguir física? pues está puesto en ciertas tiendas físicas que... en Snack en Media Mark en la Casa del Libro en Elcar ¿no? en car también en, sí, en la librería Barzuza también Pero en la bueno, calle Mayor en la Discos Barracuda que ah, creo que Discos también Barracuda, estaba en Discos Barracuda sí en Pero nuestros conciertos también en los también. conciertos uh -huh si no, también la página web de GOR Cualquiera que igual le pide poco lejos Porque está escuchando esto y qué sé no sé dónde puede, co no, curioso. <risa> puede comprarlo a través de internet En la página web de GOR o sea, uh -huh. eh, 13 temas incluyen en el disco Como decíamos anteriormente Estilo Fall Rock eh, ¿Hay alguna canción que a cada uno de vosotros os guste más? ¿Por algo especial? Uh, sí, bueno es que Yo creo que nos gustan todas las, las canciones de disco Sería difícil quedarnos con alguna Pero... Uh -huh hay alguna que es más potente que otra evidentemente por, por, por ejemplo la, la de Single Herederos, esa es una que es un para mí es un temazo o sea, sí, ¿Qué te vas a decir? Sí, para mí, es que es una canción muy completa porque tiene rock, tiene el cacho de punk, tiene otro toque de metal tiene luego los folclóricos, que es una canción yo muy creo, completa. Yo creo que no, no nos podemos quedar con ninguna canción claro. personal, creo que todas te transmiten te transmiten algo porque encima todas son diferentes y cada uno tiene su mensaje mm -hmm. Eh, para contactar con la banda, con Bastardix, eh, teléfonos, redes sociales... Eh, pues sí, sobre todo tendríamos un teléfono, pero la verdad que es todo aprendernos los teléfonos de memoria se nos da Pero sí, sobre todo redes sociales, Facebook, Instagram, ahí estamos. Uh -huh. Y si no también, bueno, tenemos el correo electrónico que sé creo que sí que me lo sé, que es uh -huh. bastardix.contratacion.hotmail.com uh -huh. Y para ir acabando con la entrevista, algo que me haya dejado, ¿qué queréis decir? ¿Qué comentar? ¿Qué comentar? Eh, pues nada, agradecer a toda, a toda la gente que ha pasado por aquí, que, que sin ellos no habría, que esto no habría llegado a nada. Y a un vecino de aquí de Berriozar también, a Julen Cava, que toca también el smog, que iba a tocar con nosotros el 16 de abril, mm -hmm. que nos ha ayudado en, en todo lo que ha y más, cuando mm hemos faltado yo a Zayt, pues ha estado ahí tocando la guitarra y echándonos un cable. Y también sí, sí. a todo el que esté escuchando ahora esto, que, hombre, que se meta un momentillo a YouTube que es gratis y que escuche un poco a Starfish, que sí, está sí. bien, joder. Eso es. Y agradecer, bueno, a todos amigos, familiares, vamos, que han mostrado su apoyo con nosotros, sí, sí. que hostias, ha sido un camino un poco truculento. Y toda pero la gente bueno, que ha participado en el tema del disco y así. Sí, sí. sí. uh -huh. agradecerles a todos ellos y un abrazo enorme. Eso es. Habéis venido tres de los componentes de la banda, pero hablamos de los seis que resta, ¿no? Uh -huh. Sí, un poquito. Pues... pues por un lado tenemos a Arón baño de Puente eh, la Reina. De, sí, es, que se mosca uno de una madre, sí. auténtico hombre de campo, un auténtico hombre de campo. Algún día nos aparecerá con tomates de la huerta y le chivas al ensayo y con miel que y, trabaja y de con de miel que con trabaja miel. de ello. Así que será bien recibido. Y la Esti, que toca el acordeón, que viene desde Ugi, la pobre para ensayar. Le va hacerle un monumento a un monumento, sí. Eh Gorka al bajo, eh Joanes al violín eh hacer batería y ay ah, David a la flauta aquí está ahora en Bruselas eh, ver, somos tantos Erasmus. que nos olvidamos unos de otros pero bueno, bueno. aquí estamos que hemos venido a ser desde sí. Baraña en Nagore también es de bueno a ser de Uroz en Nagore de Baraña y yo de aquí de vecino de Berriozar uh -huh. pues site under eh, rubo gracias es que por ello eh lo dicho eh, cita importante el 17 de abril presentación digamos la lo grande del álbum Herederos de nadie Bastardix uh -huh. Y a ver si nos vemos prontito con nuevo disco. Esperemos, esperemos. En ello nos vamos a poner dentro de poco ya. No, sí. no dejamos de trabajar. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Vista que hemos realizado a la formación Bastardix Han pasado por aquí, por Berriozar Y Ratia, por el programa de Oscar Música, tres de los Componentes, Aside, Ander y ruo para hablarnos de este Su primer trabajo discográfico Herederos de Nadie, sobrepasamos En 11 minutos Las 21 horas, las 9 de la noche Teníamos que haber acabado hace 11, 11 minutos El programa, pero hemos estado muy a gusto Con Bastardix, hablando de este Su primer trabajo discográfico, de la trayectoria Musical de la banda y por supuesto Del concierto que van a dar el próximo El miércoles 17 de abril en la sala central de Iruña. Y aparte de ello hemos escuchado a Willis Drummond, hemos escuchado a Mayder Sabalegui y hemos escuchado a Nathalie con su primer trabajo de estudio titulado Garena. Y nos vamos a despedir con una novedad. Mañana viernes sale a la venta lo que es... El nuevo trabajo discográfico de los Berriozar, Tarras Marea. Lo que vamos a escuchar, el nuevo sencillo, El Temblor, videoclip grabado aquí en Berriozar, videoclip grabado aquí. En la Plaza Marea. Lo dicho, dentro de 7 días volvemos, aunque sea festivo, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Como siempre, de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. Nos despedimos y vamos a hacer temblar berriozar con el nuevo sencillo, el temblor de Marea. <música>